Aquí me vengo pasito a paso Para la orilla del río Cesar Para complacer a los vallenatos En el pueblo de Valle Gupar Aquí me vengo pasito a paso para la orilla del río Cesar, para complacer a los vallenatos en el pueblo de Valledupar. Vengo de las sábanas, muchachos, donde las aguas son como un cristal, para complacer a los vallenatos en el pueblo de Valledupar. Para complacer a los vallenatos en el pueblo de Valledupar. que no es conocida por aquí Nacen de las aguas que van pasando por el canal del Ariguaní. Mi rutinita es del Valle Abajo, que no es conocida por aquí. Nacen de las aguas que van pasando por el canal del Ariguaní. Vengo de la sábana, muchachos, donde las aguas es como un cristal, para complacer a los vallenatos en el pueblo de Valledupar. Para complacer a los vallenatos en el pueblo de Valledupar. <risa>